sobre todo qué va a pasar con los puestos de trabajo. Buen día, Orellana, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, se juntan hoy con Pedontal, ¿qué puede llegar a pasar en esta reunión de reunión conciliatoria? Bueno, lo, lo más importante que puede llegar a pasar en esta reunión es lo que buscamos siempre antes del conflicto, es una mesa de negociación directamente con la, con la empresa, con la directiva de la compañía. Y bueno, esperemos que sea fructífera y que bueno, de alguna manera u otra lleguemos a un acuerdo para reincorporar los trabajadores de despedidos que por el momento están en, eh, con, no están dentro de la compañía trabajando como el resto de los trabajadores. ¿Esa sería este, el, la condición sine qua non que se reincorporen estos trabajadores de despedidos. Sí, es que de, por esa manera de esa manera nosotros queremos llegar a, a acordar eh, de La, la definición de la empresa en sí, ¿qué va a hacer con esta gente? ¿Por qué? Porque nosotros, eh, eso fue el clic que desencadenó el conflicto, que lo despido de los trabajadores, pero bueno, nosotros lo tomamos como represalia de la, de la negociación paritaria del año 2018-2019, entonces bueno, creo que eh, es muy bueno sentarnos en una mesa de negociación donde discutiremos nuestra nuestra nuestra forma de, y nuestros reclamos, eh, serán escuchados, y bueno, la empresa dirá qué decisión tomar al respecto, pero nosotros vamos a seguir firmes en la defensa de nuestros compañeros. Estos trabajadores todavía no fueron reincorporados a la empresa, pero siguen cobrando, ¿cuál es la situación? Es algo difícil de explicar, porque la ley dice que se tiene que retrotraer al 30 de mayo, donde estaban todos trabajando normalmente. Pero ha sucedido algo extraordinario, algo que bueno, veramos, veremos nosotros con nuestra, nuestra, parte, eh, eh, nuestra parte legal, cómo se desencadena, porque los chicos están en su casa. Aparentemente para la compañía están, están eh, reintegrados, reintegrados a la empresa, pero no en sus puestos habituales de trabajo. Esto no sería lo, lo ideal, sobre todo pensando en la, la firma de la consideración obligatoria que dictaba que los trabajadores tenían que volver a la planta. Exactamente, por ejemplo, eh, todo se retrotrae al 30 de mayo donde eh, no pasaba absolutamente nada y estaban todos trabajando normalmente en su respectivo puesto. Pero bueno, de ahí en más este, veremos qué, qué sucede en esta, en esta audiencia. Creo que, que es muy bueno ya lograr la audiencia y esperemos que todavía no sabemos quién viene por parte de representación de la compañía. Los que estamos alejados de San Martín, conocemos poco de esta empresa Timbó, de la Salinera, este, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, usted, por lo menos, ¿qué creen ustedes que está pasando que no se puede desactivar este conflicto? Yo creo y creemos nosotros y cree el trabajador que el conflicto se, se encadena por una serie de circunstancias y una de esas es el maltrato de la patronal hacia los trabajadores en este caso, como es de público conocimiento en, en nota que ha hecho eh, Rodolfo Reyes, que es el gerente de planta de la compañía mencionada eh, donde él maltrata a los trabajadores y maltrata a nosotros como gremio por defender los intereses que corresponden como ley, eh, que tienen que llevar adelante y nosotros tenemos que hacer cumplir las leyes, eh, la ley de contrato de trabajo y que ellos por ahí de alguna u otra manera no las cumplen. Por ejemplo, le han sacado derechos adquiridos por, por lógicamente que no está firmado ningún convenio, pero se lo estaba dando la compañía y se lo, ha, se lo había sacado en su momento. Pero bueno, son cosas que tenemos que charlar, son, son diferencias que tenemos que charlar en la mesa hoy, y esperemos llegar a un buen término y, y acordar algo eh, bien para los trabajadores y que de acá en adelante se sañen eh, la diferencia y que acepten a nuestro gremio como representante, y, y como representante de los trabajadores y que, y que nosotros defendemos los intereses de ellos. ¿Se arregla políticamente esto? Eh, Por el momento yo creo que políticamente, eh, si tengo que pensar en lo que es nuestra provincia eh, y por lo que dijo nuestro gobernador electo eh, Sergio Siriotto, eh, va en defensa de los trabajadores y en ese caso nosotros tendremos que eh, estar, estar eh, alineados con él donde él dice, y todos tenemos que estar alineados, toda la, la, la, la, parte, la parte empresarial y la parte eh, gremial, eh, que hay un solo objetivo, eh, que son los trabajadores y defenderlos. Cristina, pues, veremos qué sucede con esta reunión que va a ser en un ratito. Bueno, te agradezco la nota y bueno, este, veremos y, y, y deseame suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos Pali, a Gastón Orellana, que es el secretario general de los salineros en La Pampa. En un ratito se va a reunir con el subsecretario eh, Marcelo Pedontá. Ahora en este momento está justo aquí, frente a la Municipalidad de Santa Rosa. Ah, sí, y van a participar los empresarios también, Mauro. Exactamente, eh, sí, así sí. Que sí. Van a Están... empezar. Están eh, reuniéndose ahora en un ratito también los empresarios y la patronal, y este, en este caso la pata política que sería eh, el gobierno provincial. Claro, bueno, ojalá que haya un acuerdo y no haya más despidos aquí en la provincia de La Pampa. Bien, Mauro, cuando tengas más novedades al aire. Cómo no, hasta luego. Bien, Mauro Monteiro, el cronista de exteriores de Radio Kermés, 9 y 4 minutos. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés.